Estoy afiliado a un sindicato, Quesate, donde tenemos un grupo de jubilados que nos nos este nos inquieta todas estas cosas que le está pasando hoy a los jubilados y creo que la lucha está acá y está en nuestro sindicato y y seguimos reclamando por nuestro aumento salarial, por un montón de, de cosas que nos pasan. y que ahora encima el colectivo les saca, les sacaron el subsidio y creo que de esa forma este también a través de nuestros concejales ver de qué forma podemos llegar a tener un pequeño beneficio. ¿Te ¿Gustó un poco la respuesta, las intervenciones de los distintos concejales? Eh, en principio, bueno, sí, fue una exposición de yo yo rescato que no hayan escuchado y bueno, y poder llegar a a concretar algo ¿no? entre nuestra nuestros jubilados y los concejales